Bueno, un control vehicular selectivo que se realiza en el sector de este lago, c a r a b i n e d o siempre s de s a tenencia,、eh, lo que ha corrido el año, ya 11 personas denunciadas por,、eh, por la ley de pesca, y en ese momento controlan un vehículo en cuyo interior viaja un, un funcionario de la tercera comisaría. Situación por la cual el personal procede a revisar y encuentra una cierta cantidad de salmones. Por lo que el personal de forma inmediata、eh, requisa los salmones. Lo pone a disposición del tribunal y el, la infracción correspondiente al, al carabinero. Nosotros, en el ámbito interno nuestro, hay una investigación que está en curso para luego finiquitarla en, dentro de los próximos días. Sí, pues, para, tal como está consultando usted y para de la comunidad, yo creo que ellos saben la transparencia que tiene el carabinero al detectar un procedimiento así en el cual se ha involucrado cualquiera. De funcionarios de la institución, h e a en forma inmediata d el procedimiento y se coloca n los antecedentes a disposición del, de la fiscalía o el, el tribunal que c o r r e s p o n d a Bueno, yo, yo solamente me refiero no al ámbito de los tribunales porque eso lo determinan los jueces, solamente el ámbito nuestro administrativo. Hay una investigación que está en curso y ya cuando lo tengamos claro voy a definir porque, tal como lo dije yo, soy instancia y, y tengo que escuchar a las partes. que están involucradas en el, en el hecho de que m o nos sueltan.